A seguir compartiendo junto a ustedes interesantes temas de conversación. La primera parte del programa estuvo orientada a compartir y conversar con Silvia Trujillo, una gran amiga, apiterapeuta. Ahora estamos con una persona muy interesante, su nombre es Anthony Murphy. Con quien vamos a compartir y conversar en los próximos minutos sobre Santo Tomás, Centro de Formación Técnica Santo Tomás, que está aquí en la provincia Cordillera para entregar servicio y atención de calidad a todos los amigos que quieren estudiar, que quieren aprender, por favor, papá, mamá, amigos que están en casa, tomen nota, lápiz y papel, preguntas, sugerencias. Una vez que comencemos la entrevista, la pueden hacer al 872-7871. Sin duda, cuando hablamos del Centro de Formación Técnico Santo Tomás, podemos imaginarnos、eh, salud, bienestar, todo aquello relacionado con el sentirse bien. Hoy hablaremos con Anthony. Anthony, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, súper bien, gracias. Bienvenido a la Radio Puente Alto. Muy amable, gracias. ¿Qué te trae por acá, Anthony? Mira,、eh, bueno, obviamente vengo en representación de Santo Tomás, de. Nuestro centro de formación técnica, que está ubicado acá en, detrás del Sotero del Río, v e r d d a ya mucha gente en las comunas nos, nos, conoce, nos conoce, sabe que impartimos、eh, carreras técnicas. Y lo que me trae hoy en día es、eh, hacerles una invitación a todas las personas que están por rendir la PSU, porque、eh, como Corporación Santo Tomás nos asociamos ¿verdad? con un importante medio de comunicación masiva、eh, en las alternativas académicas del Mercurio. Y lo que, vamos a hacer hoy, lo que vamos a hacer en general, digamos, es、eh, invitar a la comunidad a que se inscriba a través de nuestra página web www.santotomás.cl. Y con eso, ¿verdad?, se pueden inscribir y pueden ir a rendir un ensayo que va a ser exactamente igual o muy parecido a lo que se van a enfrentar ellos el día 30 de noviembre, cuando eventualmente rindan la PSU. Eh, entonces, lo que queremos hacer es que esto sea lo más real posible. Vamos a tener examinadores en cada sala. Entonces, invitarlos. Tenemos un cupo solamente de 400 personas, de 400 alumnos inscritos para nuestra sede en Puente Alto. Esto se va a hacer a nivel nacional de todo Santo Tomás, a nivel de país, digamos. Entonces, no es problema.、Eh, la idea es que nos elijan a nosotros, ¿verdad?, para ir a rendir ese ensayo y que ese día estemos copados a tope. Para q u entregarles e un, un buen medio, digamos, una buena preparación para lo que es la PCU. Se les va a entregar el puntaje, en fin. ¿Antonio, esto no tiene costo? No, es gratuito. Es, es un servicio para la comunidad. Atención, papá, atención, mamá, que nos e s t á escuchando. Hay una oportunidad maravillosa, increíble, de poder rendir un ensayo de la PCU, tal y cual como sería en la realidad. ¿Cuántas veces su hija, su hijo se coloca nervioso? No, papá, que no sabes es que tengo problemas. ¿Y ocurren eso? A todos nos pasó alguna vez. Oye. Dar un ensayo es experiencia y no hay nada mejor que la experiencia previa para poder enfrentarse a un hecho tan importante en la vida académica de un joven como esto. ¿Podrías repetir la forma de inscribirse? Sí, claro, por supuesto. Ellos pueden acceder a través de nuestra página de internet w w w s a n t o t o m a s c l Ahí van a encontrar un link directo a PCU Online. Se inscriben, ¿verdad? Ellos van a poder hacer ensayos en línea, además, preparándose para este ensayo en general que va a ser presencial. Y el día 17 de octubre, que día cae día sábado, ¿verdad? Desde las 8 y media de la mañana hasta las 14.30, este ensayo se va a poder realizar en, en nuestras aulas, digamos, de Santo Tomás, aquí en Puente Alto, detrás del Sotero del Río, para que vengan a rendir este ensayo. Van a haber auspiciadores, vamos a darles un recorrido por la sede a todas las personas que deseen conocernos. Es una muy buena oportunidad para que los chicos se preparen, para que les vaya bien en este año, en lo que es la PSU y en su elección académica. a n t h o n y cuéntame. Aparte de todas estas buenas noticias que nos traes para los jóvenes de Puente Alto, Santo Tomás en Puente Alto, en, como centro de formación técnica, ¿cuál es el objetivo que tiene y en qué se, se desenvuelven realmente?、Eh, mira, el, el objetivo principal es entregar una educación de calidad, ¿verdad? Informando y, y formando personas que sean autónomas, personas que、eh, en el fondo nosotros, nuestra, nuestra intención, digamos, en general, es formar. Eh, eh, personas, digamos, con, con valores, con valores que, que se puedan desempeñar, digamos, a nivel profesional, que, apor que sean un aporte al país, porque eso significa ser profesional, ser un aporte al país, digamos, y eso es lo importante, eso es lo que queremos formar en Santo Tomás. ¿Santo Tomás cuánto tiempo lleva acá en Puente Alto? En Puente Alto lleva aproximadamente 5 años ya. ¿Cómo ha sido el desarrollo, el nivel de respuesta de la gente? ¿Y, cómo, y los profesionales que han salido? No, súper bien. o sea, tenemos... sea,、eh, Y eso es nuestra principal carta digamos, de i g a m o s d presentación. Los profesionales que salen de Santo Tomás、eh, salen muy contentos, muy motivados. Nosotros tenemos principalmente área, carreras del área de la salud, v e r del a d bienestar, preparador físico, podología clínica,、eh, que son、eh, carreras digamos, fuertes y que tenemos una excelente admisión. Los cupos se llenan rápidamente. o sea, Y es porque. Tenemos una muy buena imagen、eh, de parte de nuestros alumnos. Nuestros alumnos son nuestros mayores promotores, digamos. Esto era lo que se denominaba CEPSA, ¿no? Exactamente, ex CEPSA. Mucha gente nos preguntaba qué pasó con CEPSA. Sí, exactamente. Bueno, eh, eh, compró el grupo ¿verdad? de Santo Tomás y pasó a, a la Corporación Santo Tomás junto con las universidades, con los in institutos de profesionales y los centros de formación técnica. Algunos papás, padres y apoderados, jóvenes dirán: Bueno, y las carreras que tienen ustedes, ¿tienen demanda en el mundo laboral? Absolutamente. El, nosotros, yo te puedo decir hoy día,、eh, con un número bien exacto y sin equivocarme,、eh, y quiero ser súper riguroso en eso, que nosotros tenemos el 100% de empleabilidad en carreras técnicas, por ejemplo, como el técnico en enfermería, ¿verdad? Eh, son carreras de 100% empleabilidad. No sé si tú sabes que viene una importante reforma el próximo año en el área de la salud, donde los hospitales, así como las instituciones de educación superior, tienen que acreditarse, cumplir con ciertas normas de calidad. Los hospitales públicos también van a tener que hacerlo. Y como mínimo, el gobierno, ¿verdad? el Ministerio de Salud, les va a pedir que los profesionales que tengan al interior de, de cada hospital sean técnicos en enfermería de nivel superior. Como mínimo. Mira, yo voy a. Dejar súper claro lo que tú estás diciendo y reforzarlo. Hace una semana atrás, el hospital San José de Maipo estaba carente de técnicos de nivel superior en enfermería y técnicos de, en, en paramédicos. Era urgente para ellos contar con ese tipo de profesionales. Y no solamente su hospital, sino también de otras, de PAINE, de WIN, nos han llamado solicitando personas para que vayan a trabajar ahí. Imagínate, ¿no? Si, y además que con este tema de la gripe de H1N1, ¿verdad? El, el, el Estado y los, y los hospitales pidieron mucha gente de esta área porque se quedaron cortos de personal para, atender a, para poder atender a todas las personas que, que necesitaban ponerse la vacuna o, o tratarse de este tema tan importante. ¿Cómo es el perfil del profesional de Centro de Formación Técnico Santo Tomás de Campointe Alto? ¿Cómo es, reacciona frente a las crisis, por ejemplo, frente a los problemas mismos del trabajo? Bueno, eso, eso depende principalmente del, del perfil que tenga como persona, ¿verdad? Porque estas esta carreras son, si bien es cierto, un 80%, un 70% de formación profesional que nosotros le vamos a entregar, profes,、eh, profesional técnica, y、eh, además de eso, lo que ellos tengan como persona, vocación de servicio, interés por cuidar enfermos, sobre la salud,、eh, eso es fundamental, o sea, eso los tiene que mover. Eso es un tema que, que a ellos los tiene que remecer, el servir al prójimo para poder, en el fondo, estudiar esta carrera y que les guste, que l o s motive. Cuéntame, ¿la, la forma de la planificación de la carrera en términos de malla implica hartas horas prácticas. Por supuesto que sí, nosotros a partir del segundo semestre de cada carrera ya empiezan a tener práctica los alumnos y es la idea, porque nosotros queremos en el fondo, estamos dentro del instituto capacitado, tenemos dos salas de enfermería, una sala de ginecoptétrica y neonatal que es con incubadoras, ¿verdad? tenemos un pabellón quirúrgico, tenemos、eh, toda la implementación para que el alumno se vaya acostumbrando al ambiente laboral, a lo que ellos se van a enfrentar. Es muy distinto a lo que pasa en las carreras profesionales, ¿verdad? Que te, estás cinco años en las aulas y、eh, no, tú sales al mundo laboral y, y dices en tu práctica, bueno, ¿y qué hago ahora? Eso no te va a pasar acá. Porque, aprender haciendo, e x a c t a m e n t e porque nos, los queremos acostumbrar, digamos, de que ellos、eh, se inserten bien en el mundo laboral y cuando lleguen a una sala de hospital no les parezca algo desconocido, sino que algo familiar. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta hablaremos de las carreras que tiene para usted, amigo, Centro de Formación Técnica Sando Tomás. Gracias por la sintonía, gracias por estar escuchando música. Ya y estamos de vuelta con todos ustedes, queridos amigos, aquí en la radio Puente Alto 107.7 FM e s t é r e o ¿Cómo te has sentido acá, a n t o n i o en la radio? Muy bien, gracias,、no, súper bien q u é opinión tienes tú de Puente Alto? ¿Cómo ves nuestra comuna? Es una comuna bastante grande, ¿verdad? Eh, fría, es una comuna fría. ¿Hace frío? Hace frío siempre, pero, es una, pero cálida en el corazón. <risa> ¿Cómo ve a la gente? ¿Es forzada, trabajadora? Sí, trabajadora, es forzada. Me h he a hecho una muy buena impresión de esta comuna.、Eh, yo llevo muy poco tiempo acá trabajando en esta comuna y me h he a hecho una muy buena impresión de ella. Más allá de los conceptos que se dan en televisión, ¿no? Más allá de los conceptos, por supuesto. Esos solamente son generalmente focos minoritarios. De los que nos tenemos, no nos tenemos que sentir orgullosos, ¿verdad? Pero son focos minoritarios dentro de lo que es、eh, la gente de Puente Alto en general. Vamos a una pausa y estamos de vuelta. Tiene que ver con Centro Formación Técnico Santo Tomás. Bueno, dentro de las cosas importantes que hablábamos con a n t h o n y es que de repente, en, aparte de las carreras que vamos a tratar inmediatamente, ocurren cosas re importantes al interior que vale la pena dar a conocer. Por ejemplo, él nos contaba acerca de la gente que hace podología, higienista dental. Podemos comenzar con podología. ¿Cuáles son aquellas cosas que hacen ustedes en podología? Bueno, en realidad la carrera de podología ¿verdad? va orientado a orientada a ver todo el tema del pie, ¿ya? pero no es un manicurista, no es un pedicurista, no es una persona que embellece el pie, es una persona que trabaja de forma clínica el pie y para eso nosotros tenemos profesionales, tenemos una clínica podológica en Santo Tomás. Que es de atención libre para la comunidad, con precios súper convenientes, o sea, estamos hablando de 4 mil pesos, que、eh, los profesionales atienden por 4 mil pesos y pie diabético, uñas encarnadas, todas esas cosas, ¿verdad?, que son de repente bien molestas, se las tratamos por un bajo precio en comparación con el mercado. Así que si ustedes están interesados, se comunican con Santo Tomás, piden su hora y, ¿verdad?, Lo, se, se llevan una atención de calidad buena con un podólogo clínico que no es un pedicurista. Que es mucho más allá de eso, ¿verdad? Y les va eh, eh, a hacer bien, digamos, para la salud. Sí, es verdad. Ese valor está、eh, muy bajo por sobre lo que le cobran a mi madre, que es diabética. Y yo te, doy,、eh, te puedo dar referencia de eso, que hay que verlo y hay que ir a probarlo, ¿no? Exacto. Tú también me hablaste de la carrera de higienista dental. Sí. Mira, el higienista dental es, un, es una carrera, ¿verdad?, que de repente no es muy conocida dentro del mercado, porque se, se tiende a confundir con los auxiliares de odontología, que no es lo mismo. Un higienista dental, si tú bien sabes, las personas que han ido al dentista, ¿verdad?,、eh, un dentista se demora, un odontólogo se demora tres sesiones o dos sesiones, en t aparte e un par de caries, ¿verdad?, y el resto de las sesiones, cuatro o cinco, son solamente de limpieza. Esto el higienista dental lo puede hacer. Nosotros a veces en Santo Tomás necesitamos personas para、eh, que los alumnos hagan práctica de, de, de esta higiene dental, una práctica que, a l i d a d nosotros contamos con una clínica odontológica, con sillones, ex, o s sea, está a e todo súper bien equipado para que ellos vayan, v e r d d a las personas vayan gratuitamente a hacerse limpiezas odontológicas. Entonces, también es una、eh, d i g a m oportunidad s una... Una o oportunidad. Una o oportunidad, para o r t u n i d d g c i oportunidad a Una para s que la gente vaya v e r d a. Atenderse la higiene bucal, que es muy importante. Cuando aparezcan e este tipo de, de circunstancias y oportunidades, te voy a pedir, por favor, que me envíes la información para darla a conocer inmediatamente en la radio. Ningún problema, Juan Carlos, así será. Ahora, ¿qué otras carreras más tiene de Santo Tomás? Mira,、eh, tenemos en realidad el técnico en educación especial, ¿verdad?, que apoya directamente a un psicopedagogo. Es una persona que, que va a ayudar a, a, a trabajar con niños con problemas, ¿verdad?, niños especiales. es Una carrera muy bonita y que tiene mucha vocación de servicio.、Eh, tenemos técnico jurídico, tenemos el técnico en registro en estadísticas en, la, en, el, en el área de la salud, ¿verdad? Los preparamos para, específicamente para que manejen todo el tema de la salud en forma administrativa. Tenemos una carrera nueva para este año que es el técnico en administración. Eh, donde queremos formar principalmente personas que sean capaces del día de mañana de formar su empresa, emprendedores, técnicos que les enseñemos a manejar un negocio en poco tiempo, dos años y medio. Así que también es una buena oportunidad que no, no, está muy, no, no sabemos muy bien, no está muy bien conocida porque es una carrera nueva, se inserta en el 2010 recién. Ya tenemos el técnico en enfermería y p r o c e d i m i e n t o s de apoyo a la rehabilitación, el técnico en laboratorio clínico, banco de sangre y i m a g e n o l o g í a Como tú puedes ver, es, es una amplia área, principalmente la salud, pero también tenemos educación, también tenemos el preparador físico, ¿verdad? Que está, ellos pueden trabajar en gimnasios, pueden trabajar en programas municipales、eh, de calidad de la salud, de,、eh, ellos te asesoran en la parte alimenticia, o sea, también、eh, está todo ese tema. ¿Cómo es el nivel de los profesores que trabajan? Mira, tenemos、eh, es un excelente cuerpo académico. Te recuerdo que nosotros estamos acreditados. Eso、eh, no, no cualquiera lo puede decir, ¿verdad? Esto significa cumplir con normas de calidad, de infraestructura, de cuerpo académico, de salas de clase, de biblioteca, de solvencia económica. Porque muchas veces nos hemos enfrentado a institutos que abren, imparten uno o dos años de carrera y cierran, ¿verdad? Y los alumnos se quedan en el aire. Eso no, no ocurre acá porque somos acreditados y porque tenemos el respaldo del Ministerio de Educación. Y como también me gustaría tratar el tema, como regalo en el fondo del Ministerio de Educación o, o por haber cumplido todas las normas que ellos, que ellos establecen, nosotros podemos entregar becas y podemos、eh, obtener el crédito aval del Estado. O sea, el gran problema en este país, ¿verdad?, es que la gente no tiene pata l para estudiar. Es un, es un problema real que se ve en la sociedad. Y、eh, esto, digamos, nosotros tenemos 2.000 alumnos y 500 de ellos tienen la beca Nuevo Milenio. Que es una beca que entrega hasta 500 mil pesos anuales para que la gente pueda estudiar. Entonces no es menor. El crédito va l del Estado también. O sea, te financia, si bien es cierto, no te financia la carrera completa, porque siempre el Estado quiere que tú hagas un esfuerzo en pagar una, algo, digamos.、Sí. Te, te, te financia el 80%, pero es una ayuda importante que tú después pagas una vez que te titulas, ¿verdad? Tú pagas, después pasa un año y medio de titulado y e m p i e z a s a pagar tu crédito. Así que las posibilidades son bastante amplias. Eh, y no quedarse, yo les digo, de repente tenemos gente de todas las edades estudiando, de todas las edades con beca, de todas las edades. Tenemos un caso notable que a mí me gustaría recalcar hoy día, desde、eh, Puente Alto, ¿verdad? Una señora de 86 años, Juan Carlos, que estudia técnico en enfermería. De 86 años. ¿Y y ¿Cómo l e ha ido? Es súper bien, o sea, está haciendo su práctica, está trabajando. Es un caso que yo. Dios. O sea, espectacular. Para que ustedes vean y no se asusten las señoras, porque tenemos mucho público adulto también estudiando en Santo Tomás. No, esto no está solamente orientado a gente joven. Tenemos de todas las edades, tenemos diurnos y vespertinos, ¿verdad? En la noche y en el día. O sea. Eso, eso es a modo de ejemplo para que, tú, para que tú veas que nosotros abarcamos una transversalidad, o sea, no solamente de, de, de edad. O sea, imagínate, estamos hablando de, de, de jóvenes que salen del colegio a los 19 años y de gente de esa edad que está trabajando, que está haciendo su práctica y está cumpliendo un sueño. Hay mucha gente que se posterga. Tenemos muchos alumnos, por ejemplo, que salen de la escuela adulta, ¿verdad?, de cuarto medio, y les, les pica el bicho de seguir estudiando. Y se van a Santo Tomás a estudiar el técnico en enfermería que ha sido su sueño trabajar en eso. Y lo han logrado. Y tenemos muchos casos de eso. Entonces, no es tan difícil estudiar. Hay que tener ganas, hay que postular a los créditos a través de www.becasaycreditos.cl.、E、informarse, que es lo más importante. Yo le digo a todas las personas, a toda, a toda tu audiencia, les comento que lo más importante del estudio es informarse. Meterse, v entra, entrar r e a internet, si es que no tienen、eh, acceso a internet, ¿verdad? Yo les ofrezco la posibilidad de ir a Santo Tomás. Nosotros tenemos banda ancha, tenemos computadores que les podemos facilitar, ¿verdad? Para que naveguen por internet, para que,、eh, en el fondo,、eh, puedan averiguar muy bien lo que significa el crédito a l d e l Estado, que se metan a www.becasicreditos.cl y así puedan obtener una mayor gama, digamos, de las posibilidades de estudio. ¿Dónde la gente te puede ubicar, Anthony? Eh, mira, principalmente en los teléfonos o en el mail, ¿verdad?, de Santo Tomás,、eh, el teléfono es el 288-9100. Tenemos varios teléfonos más, el 288-9147. Nosotros estamos ubicados en Avenida Troncal San Francisco, 0331, ¿verdad? e s o está atrás del Sotero del Río. Usted entra por el Sotero del Río y al fondo se va a encontrar con、s、Santo Tomás. Y al mail admisión-puentealto.santotomás.cl arroba Este también es un correo, ¿verdad?, de, de, que nos de, pueden hacer preguntas o, o pueden pedir mayor información sobre las carreras que hemos hablado hoy día. Estamos muy contentos que hayas venido. Espero que no sea ni la primera ni la última. Porque hay mucho tema que hablar, hay mucho que compartir con la comunidad. Y esto es, espero que sea el puntapié inicial. De una larga amistad en la cual vamos a colaborar y compartir con la comunidad, no solamente la parte académica, sino que también Anthony nos dio la oportunidad para los jóvenes que q u i e r e n hacer un ensayo de PSU y dicen, uy,、oh, y dónde puedo hacerlo? Ahí está. Te agradecemos, Anthony. Palabras finales.、Eh, bueno, no, yo no me queda nada más que decir que agradecerte, ¿verdad?, la, la acogida de, de, de la radio, tu acogida personal, Juan Carlos. Muchas gracias por, por haberme invitado, ¿verdad?, a. a A hablar sobre la educación superior en Chile, a hablar sobre las cosas que nos ha, atingentes al, al tema educacional. Así que nada, solamente decirte gracias y obviamente que esto va, va a dar para, para una larga amistad entre la radio ¿verdad? y Santo Tomás.、Si、e í si tú a mí me miras, cuídame. Te juré un gran amor. Entonces, ¿qué más esperas tú de mí? Guapa, tú me matas. Muchas gracias, Anthony. Estaba conversando con una señora que estaba ahí tratando de. Por favor, ¿podría repetir los teléfonos? ¿Le interesó el tema de la podología? Sí, por grupo supuesto. ¿Podría, n amiga? Por supuesto, ningún problema. Mira, el teléfono es el 288-9100, el 288-9147, el 288-8758. o el 288-8715, Y nuestro mail es、eh, admisión bajo puente alto santotomás cl. Muchas gracias, Anthony. Gracias a ti, Juan Carlos. Un abrazo.